Puede ser un, un, un minutito nada más para que nos comenten ¿Va a estar por comenzar ya en la audiencia? Sí, estaban esperando que los jueces terminaran otro juicio uh -huh. que, que estaban Y eh, recién acaban de salir Así que en, en breve instante ya arrancamos ¿Hoy es la audiencia en qué va a consistir? En la incorporación de todo lo que es la prueba eh, Que se que se va Que se fue tomando digamos En, en el propio debate Y toda la, la prueba informativa y documental Y eh, ya sí si, bueno Si los imputados quieren Hacer alguna mención o hablar y a partir de ahí nos dan la fecha de, de alegatos uh -huh. eh, ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de lo que ha sido lo que ha sido el juicio no sobre todo la, la última audiencia en donde el hermano de karen eh, bueno eh, hizo que se convocaran nuevos testigos más ¿no? no, bueno pues, eh, la verdad que fue fue bastante bastante compleja la, la audiencia surgieron cosas eh, relativamente nuevas pero todo dentro del marco que más que estábamos Eh, que se había desarrollado durante la etapa de investigación y ya en la etapa de juicio propiamente dicho. Uh -huh. eh, fue, bueno, una situación media caótica por por esa necesidad de salir a buscar los testigos. Eh, fue llamativo toda esa situación, sobre todo para la gente por ahí, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente nosotros tenemos que, que todo lo que se acusó al momento de elevar a juicio es lo que se probó en la audiencia. El móvil eh, creo que ha sido bastante... Eh, Eh, ...contemplado por, por los distintos testigos y ha sido reafirmado... ...pero bueno, todo esto es lo que tendremos que preparar para el momento de los alegatos... ...para que tratar de convencer a los jueces de lo que venimos diciendo, ¿no? Sabemos que en la carátula hay un agravante que tiene que ver con la violencia de género... ...¿es posible que en el momento de los alegatos se eh, pueda calificar como femicidio eh, esto que ocurrió con Karen? Sí, sí, por supuesto, eh, eh, nosotros desde la querella lo vamos a hacer... ...y entiendo que también el fiscal lo, eh, va por la misma postura... Eh, por las distintas situaciones que hemos podido ver, sobre todo la venganza para para con un hermano, pero llegado a, a cabo o ejecutado por medio de una menor y mujer, justamente aprovechando de esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Por eso es que eh, nosotros eh, lo vamos a plantear de esa manera. ¿Que sea femicidio ampliaría, digamos, la, la condena? Es lo mismo. Eh, no, pero es muy importante lo simbólico, ¿no? Sí, por supuesto de lo simbólico, y pero es más, no sería el único agravante de lo que tiene que ver con el artículo 80 del Código Penal, que, que determina, digamos, como pena una pena de prisión perpetua. También el agravante de que haya sido con dos personas o más para procurar la impunidad y con alevosía, cualquiera de estos agravantes que se aplique tiene un único resultado, que es la prisión perpetua podría aplicarse uno solo y igual es el resultado lo mismo. O si se aplican los cuatro, es lo mismo, prisión sí. perpetua. Eh, eh, pero sí tiene que ver con el calificante y con, con lo simbólico de, de, de ese tipo de agravante como es el femicidio. ¿no?